370 milions de persones formen part del que es considera poblacions indígenes, un col·lectiu que sol representar cultures i formes de vida ancestrals que moltes vegades han quedat arraconades als seus propis països. Avui se celebra el Dia Internacional d'aquest col·lectiu i per parlar-ne hem convidat al full de ruta al relator especial de Nacions Unides sobre la situació dels drets humans i les llibertats fonamentals dels pobles indígenes. Senyor James Anaya, bon vespre, bones noches, bones tardes a Arizona. Bona tardes. ¿Qué reflexiones toca hacer en un día como hoy? Eh, bueno, yo creo que hay que primer, en primer lugar celebrar, ¿no?, por la sobrevivencia de los pueblos indígenas, que vemos que a pesar de siglos literalmente de opresión, que estas culturas, que estos pueblos sobreviven y, y en muchos casos están dando pasos decisivos por adelante y, en términos de su libre determinación, desarrollo de sus culturas. Pero a la vez hay que re reflexionar sobre los los problemas que los pueblos indígenas continúan teniendo y en muchos casos problemas graves que, que, donde hay violencia en contra de ellos. El despojo de tierras que continúa, las invasiones que continúan en sus tierras, las uh, amenazas que enfrentan. En muchos sentidos, las condiciones, especialmente los, de los más vulnerables, las mujeres, los niñas son problemas y desafíos bastante significativos y que requieren una atención muy particular y un esfuerzo muy grande por parte de, de todos los involucrados, la comunidad internacional y los mismos estados. Dentro de un mes se van a cumplir tres años de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué consecuencias ha tenido esta declaración? Bueno, unas consecuencias importantes, eh, porque en primer lugar representa un consenso, un, un, un nivel de consenso so, a nivel internacional acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Eh, anteriormente se batía bastante acerca de que si los pueblos indígenas o no eh, deberían continuar como culturas diferenciadas. Incluso había una doctrina, unas... Eh, tendencias entre algunos que decían, y entre algunos estados, ¿no?, a nivel estatal, de política estatal, en América sobre todo, que decían que, bueno, que hay que simplemente, como decían, civilizar a los indígenas, eh, hacer que sean ciudadanos como cualquiera eh, dentro del Estado, y que eso de ten, mantener sus propias culturas, sus propias maneras de vida, sus propios sistemas de autogobierno, instituciones sociales, eh, no era algo que, que se promovía muchos estados. Pero ahora hay un consenso de que sí, los pueblos indígenas tienen el derecho de existir eh, colectiva como comunidades eh, con sus culturas, de ejercer eh, un marco de libre determinación, por lo menos dentro del, de las estructuras de los estados de donde se encuentran. Uh, y es importante ese, ese consenso. Entonces, eh, en ciertos sentido, el debate es de cuáles son las normas pertinentes es, eh, lo hemos visto cerrado con la declaración y hay un consenso sobre unas normas básicas sentadas en el concepto los conceptos de igualdad y liberación e integridad cultural de los pueblos indígenas eh, pero y también a la declaración ha fortalecido esfuerzos para la implementación de estas mismas normas de estos derechos y ha instigado algunas iniciativas a nivel de los estados, sobre todo la elaboración de nuevas leyes, reformas a nivel constitucional, reflejando las normas de la Pero como insistí anteriormente, todavía falta mucho por hacer realmente que la declaración se aplique en el terreno, no que haga un cambio en las vidas cotidianas de las personas indígenas, de los pueblos indígenas. Aunque vemos nuevas uh, leyes y nuevos de normas constitucionales, reformas constitucionales, incluso aquellos no, no, no los estamos viendo cabalmente implementados. De todas maneras, me parece interesante subrayar que la adopción de esta declaración supuso, llegó después de 22 años de negociaciones y, y muchos esfuerzos y, y muchos consensos. porque los estados han sido tan reticentes a reconocer los derechos de los indígenas? Bueno, por varias razones, pero comenzando por con lo que estaba diciendo anteriormente, una, una, una perspectiva filosófica, podemos decir, divergente, a la que planteaba los mismos pueblos indígenas, los mismos pueblos indígenas planteaban su sobrevivencia como pueblos, no su continuidad como pueblos, la integridad de sus culturas, mientras en muchos estados se mantenía esta doctrina de, o esta perspectiva y filosofía de que de integración, ¿no?, de asimilación de los pueblos en las sociedades mayores y no respeto a las culturas diferenciadas indígenas. Eso por un lado. Al otro lado, eh, eh, eh, temor, yo diría, no justificado a conceptos de libre eternación planteados por los pueblos indígenas. Se hablaba de que la libre de iba a llevar al desmembramiento de los estados, mientras que los pueblos indígenas lo veían como una manera de fortalecer los estados, con la inclusión de ellos como pueblos. Yo creo que eso es lo que de hecho estamos viendo, que para los pueblos indígenas la libertad implica el fortalecimiento de los estados, sobre todo los, los estados multiculturales, y si uno acepta ese, la premisa del estado multicultural, que estamos viendo cada vez más uh, aceptado en, el, en, en sobre se refleja en las mismas constituciones de muchos estados. Um, yo creo que, que y por otro lado, la resistencia de algunos estados eh, ha sido por temor o, o por, por algunos uh, pensamientos erróneos, incluso respectivo a cuestiones de tierras y recursos naturales. Uh, Se, se ha dicho que bueno si reconocemos a las tierras tradicionales de los estados de los pueblos indígenas perdón hasta dónde va a llegar eso eso fue ahora que hay que retornar todas las tierras de, del estado a los pueblos indígenas ya que originalmente eran de ellos las tierras eran de, de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, pero nadie realmente ha intentado decir o ha decir, dicho que que se trata de eso los pueblos indígenas no están planteando eso que se retorrna todas las tierras del Estado. Es más bien un, un planteamiento de equidad, reconocimiento de sus uh, valores continuos con relación a, a sus tierras y recursos naturales tradicionales. Uh, y es un planteamiento de, de tomar un lugar uh, en pie de igualdad dentro del Estado para el desarrollo uh, de, de todos dentro del Estado. Uh -huh. uh, pero yo creo que se ha, se ha venido superando eh, estas estos factores ¿no? que, han, que han hecho que algunos estados han eh, opuesto a la declaración y que, que, que y también que, que, que hizo que duró tanto tiempo eh, que, que se llegara a un, al consenso de la declaración y la, pro, la aprobación de la declaración. ¿Y quién es más enemigo de los indígenas o al menos de, de sus intereses, sus gobiernos o las multinacionales? Bueno, yo no diría que son enemigos. Los gobiernos supuestamente representan a los pueblos, a todos los pueblos del Estado. Y, y, y si hablamos de los gobiernos como enemigos, entonces yo creo que estamos eh, estamos comentando mal. Eh, hay que hablar de, de la potencialidad, ¿no?, de que existe dentro de los Estados una potencialidad en que los gobiernos realmente sean representativos de todos los ciudadanos, inclusive los ciudadanos indígenas y los pueblos indígenas que se encuentran de, de, de la, de dentro de los estados. Y eso es el planteamiento de la declaración, ¿no? que los pueblos indígenas conformen parte en pie de igualdad de los estados. Y vemos pasos en varios países hacia ahí. También los multinacionales, claro, han, han sido responsables por varios, eh, por, por, por varios asuntos que, que, que han dañado a los a los pueblos indígenas travesle, en los años recientes y a través de la historia. Pero idealmente los pueblos no indígenas pueden ser aliados a los pueblos indígenas en torno al desarrollo. En algunas partes del mundo ya estamos viendo eso. Podemos hablar de algunos ejemplos en Australia, Nueva Zelandia, en Canadá, aquí en los Estados Unidos, incluso en algunos lugares en, en, uh, en, en, en Latinoamérica, Asia, donde sí, de hecho, hay... Uh, hay Hay uh, acuerdos, hay arreglos en que, uh, que se ve posibilidades, por lo menos, de un dos, desarrollo equitativo eh, en conjunto con las multinacionales. Las multinacionales, no, mi, a mi juicio, no en, por, por, por ser multinacionales, no son eh, enemigos de, de, de ninguno, de los pueblos indígenas, de ningún otro sector eh, de, de la unidad. A de, de lo que ha pasado, eh, se trata de personas dentro de las multinacionales que han actuado mal. Mm. Hay que cambiar esa, esa actuación eh, por, por bien. En, en los dos años, poco más de dos años que lleva de mandato, ¿cuál sería el, el caso más flagrante que, que ha observado de violación de derechos de las poblaciones indígenas? Bueno, hay violaciones en, en, en, en todos los municipios eso es lo que sí me ha llamado la, la atención, es que vemos en todo el mundo invasiones eh, que continúan eh, eh, en las tierras indígenas y con, con eso a veces conflictos que llegan a, a la violencia, ¿no? y hay varios casos de eso que se podría eh, mencionar. Eh, pero lo que es importante reconocer, que no, no se trata de problemas aislados se trata de patrones a nivel mundial eh, que hay, que, hay que, que revisar y hay que atender eh, y, y se trata de que cada estado eh, debe eh, revisar eh, la situación de los pueblos indígenas dentro de su país dentro del país y debe tomar medidas precisas afirmativas decisivas para defender esos problemas, aunque sean menores o mayores de los problemas en otro lugar. Eso no creo que cabe uh, hacer comparaciones. Muchos estados intentan hacer eso. Uh, me, me dicen, ah, es mucho peor en, en tal lugar, o, es, o somos mucho mejor que, actuamos mucho mejor que otros. Pero yo no he encontrado ningún estado que no puedo mejorar su, su comportamiento frente a lo del mundo eh, eh, tienen mucho que hacer tienen mucho que hacer para realmente eh, hacer que, que las, las, las normas de la declaración de los de los indígenas de las Naciones Unidas sea implementado cabalmente um, de, de, Del tiempo que ha estado en su mandato, que es lo que más le ha frustrado? El tiempo <risa> eh, Hay tantas necesidades tantas tantos desafíos por el mundo me llegan diariamente en eh, comunicaciones de pueblos indígenas de ongs y eh, pidiendo algún tipo de intervención con respecto a problemas que les enfrentan son problemas todos complejos, todos merece que la mayoría realmente merecen alguna atención eh, y bueno así ya haría falta a uh, Otros relatorios, ¿no?, para los pueblos indígenas, diría. Es una cuestión para el sistema internacional. Yo creo que, que habría que fortalecer el sistema internacional, la institucionalidad para resp responder adecuadamente a los planteamientos, a, los, a, a las quejas de, de los pueblos indígenas que hacen. Eh, frustración también se trata de eh, la, la polarización que existe en muchos lugares. Eh, yo creo que con el diálogo y el entendimiento se puede lograr a, a, a, a, a, a, a soluciones. Yo creo que solamente a través del diálogo y del entendimiento no se pueden poner soluciones ni a los pueblos indígenas ni a los desestados. Pero la polarización que hemos visto entre muchas de las partes involucradas eh, hace difícil ese, ese, ese diálogo en muchos y, y en muchos contextos. Todavía falta, yo creo que que hay un entendimiento por parte de los estados de los planteamientos de los pueblos indígenas que no hay que muchas veces los planteamientos de los indígenas genera una reacción muy fuerte y eso genera una contrarreacción a los pueblos indígenas y ahí llegamos muy pronto a la polarización y muchas veces a enfrentamiento eh, enfrentamiento que puede llegar a la a la criminalización de la protesta indígena. E incluso la violencia eh es un problema muy muy muy muy eh, frustrante, la verdad. <risa> Pues esperemos que, que poco a poco los estados vayan interiorizando esta este reconocimiento a los derechos de los, de los pueblos indígenas, que estos pueblos puedan disfrutar de, de sus tierras, de su cultura y tener acceso a los mismos servicios que, que la resta el resto de ciudadanos y que usted pues pueda desarrollar su trabajo sin sentirse frustrado. Señor James Anaya, ha sido un placer tenerle con, con nosotros esta noche. Muchas gracias por atender la llamada a Ibetras Full de Ruta, Ibetras Radio.